una sensación de, de angustia, dolor, bronca y potencia transmitida por Bettina Anfuso que nos dijo claramente lo que le había tocado padecer en una escuela donde ella estaba llevando a su hijos y nos dijimos ahí, tarea, porque además nos habíamos enterado por Laura Huanca, traer a Laura Huanca para saber en qué estado está a nivel provincial la ley, este qué pasa, por qué no está reglamentada, qué se hace, eh, si este tipo de, de situación que le tocó a Bettina... Entendíamos, porque ella también nos compartió, que le toca vivir a todos padre madre que está en esto y que a veces se eh, mete en lugares donde dicen de inclusión, pero de repente cuando empieza a preguntar la inclusión es más que nada una palabra y queda ahí. Así que Laura, bienvenida. ¿Cómo va? Buenos días, muchas gracias chicos por estar siempre, por acompañarnos. Bueno, ayer compartíamos acá con la audiencia de Radio Encuentro lo que nos contaba esta mamá desde San Carlos de Bariloche, este, que ella sintetizaba en que no podía creer en esta maestra que había mandado a hacer esa nota pidiendo que firmen padres de otros compañeros de su hijo para que le echaran a su hijo de la escuela. Eh, sí, bajo... escucha La verdad que uno se queda así, ¿no? Como a, a lo que no se dimensiona, me parece. Nunca lo que realmente se habla cuando se habla de trastornos de este tipo. ¿Es eh, ¿Es tan doloroso? Tan doloroso tener que ir por la vida pidiendo disculpas por un hijo que, que realmente la gente no alcanza a, a esto, a dimensionar eh, el alcance de sus palabras ni de sus acciones. Eh, muchas veces este es, la, es, es como el reclamo constante no de parte de los docentes y también de, de profesionales de la salud o de, de distintas áreas, no en los clubes cuando uno va, qué sé yo, querés inscribir a tu hijo en cualquier deporte. Yo no soy experto en autismo. imagínate que si vos fueras, no sé profe educación física y te tenés que hacer experto en cada una de las patologías, enfermedades o, o no sé eh, uh -huh. dificultades que atraviesa una persona no, no podés uh -huh. eh, porque en realidad no se necesita ser experto en nada para incluir a otro mi viejo no es experto en autismo eh, y sin embargo eh, sale a jugar al, al bowling con el nieto, lo invita a pasear a tomar mate y, y es un gran amigo de mi hijo pero eh, Mi cuñado no es experto en autismo. Y sin embargo, matea con él y, y, y hacen este caraboques. Mis hermanos no son expertos en autismo. Mis otros hijos no son expertos en autismo. Y están con sus hermanos. Yo no sé cuántos de los compañeros que tiene Ignacio en su escuela son expertos en autismo. Y son Mira. pibes que lo invitan a rapear. ¿Me eh, entendés? Es querer estar. ¿Está rapeando a Nacho? Eh, el día del cumple el, este, yo le llevo una torta a la escuela y y es como que le había había equipo de música, lo recibieron, cantaron aparte estaba una de las chicas que le gusta <risa> cantaron y, y bueno, los chicos hacen rap, hacen música Nacho el año pasado tocó Cajón Peruano con el proyecto de Los Cajos ¿viste? Pues y entonces ahora le está interesando eso, está explorando te enteraste, Pero... lo, vuelvo a lo de Bettina, te enteraste de lo de Bettina por redes y de repente dije, empezaste me, más me... que nunca a esto a decir la pucha y todavía acá siguen durmiendo con la ley Mensajes como se llegan siempre, ¿eh? a la a, tanto a la página como al perfil de Téa Río Negro. Es constante, de distintos lugares del país. Eh, papás que... que de, de tus compañeros que piden que lo saquen. Eh, la inclusión que se hace con el chico solo en biblioteca. Eh, ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Con la maestra de inclusión solo en biblioteca, que lo vemos acá también. Eh, ...que tiene que entrar más tarde... ...la reducción horaria... ...no, pero mejor el momento a menos... ...no, porque ahí estamos todos y... ...más vale no no pasemos por situaciones feas... ...o sea, ellos, porque el chico... ...o sea, el resto entran todos, pero vos entras 10 minutos después... Entra, ...entras más tarde... ...entras más tarde, ahorrate ahorrate el, el problema... ...ahorrarnos a nosotros el verlos... ...porque es feo para mucha gente ver... ...lo diferente, ver la discapacidad... ...tiene que ver con la discapacidad de uno... De no de no poder ver en el otro que es distinto a un igual este y bueno y es verdad que que la ley de autismo nos la deben, que el Ministerio de salud nos toma el pelo desde hace más de un año es verdad que, que falta mucho para hacer, pero también pero es una, es una parte la claro. ley nos va a facilitar el, el, mucho porque va a capacitar uno a los docentes, va a informar a la comunidad pero a nivel sociedad estamos estamos complicados y no podemos entender que, que un chico que tiene esta, esta dificultad tiene derecho a educarse. O sea, vengo esto, no me quedo con lo que estaba contando porque no, la verdad que no dimensionaba lo que pasó con esta maestra en San Rodrigo de Leroche que pide firmas para los padres y madres de este a, del tercer grado, que era en el al que ella estaba respondiendo. Es en realidad un capítulo más de todo esto, eh, entra más tarde, la inclusión, el pibe es, se lo para tal lado... Todo el tiempo, es este uh -huh. que lo vemos acá, en la, a cualquier familia, me pasaba, sí. a mis compañeras, eh, eh, una de, de, de mis compañeras, amigas de, de TEA, la nena este, entra a las 8 a la escuela y 8 y media la están llamando, pasa acá en una escuela maragata, Eh, otro en el jardín Está la mamá dos horas ahí Y a lo sumo se va hasta la esquina Porque lo llaman en cualquier momento eh, Nos pasa eh, Nos pasa que no son invitados a cumpleaños Nuestros hijos Y eso no tiene que ver con la institución educativa No, ya pasa por otro lado ahí, claro. sí, sí. Entonces es bastante es, es desconocimiento, es miedo es este Por eso te digo es Hay mucho por hacer Y en esto tiene que ver el Estado En informarnos Eh está bien si somos todos distintos está bien, no pasa nada eh, no es necesario que seamos todos iguales y si hay una criatura porque tercer grado ¿cuánto tiene? 8 o 9 años es yo veía, tiene caso, dificultades ¿cómo, ¿cómo lo vas a ayudar? dejándolo solo expulsándolo no. expulsándolo no es la manera nunca se debió llegar a esa situación seguramente el nele tiene dificultades para porque obviamente el medio es hostil pero ¿Cómo, ¿cómo lo solucionamos? Expulsándolo no es la manera. No es la forma. Eso está claro. No es la claro. forma. Eh, vuelvo a esto. La ley, la ley provincial está en responsabilidad de un Ministerio de Salud que no responde. No. La última visita formal en la que fuimos recibidas, que vino una compañera de San Antonio, del Grupo San Antonio las Grutas, nos recibieron y nos pidieron prórroga después ya de meses y meses. De, nos pidieron una prórroga de un mes para trabajarla y reglamentarla. ¿Eso fue en...? Nosotros fuimos en junio, julio, ya no me acuerdo, porque el... la, la fui numerando. No, si sí, pasó el mes, pasó, <risa> pasó. el mes. Largamente, eh, pasó. largamente pasó el mes. Y bueno, este... Y todavía nada. Todavía nada. Y, y seguimos pagando las consecuencias de este, las familias, los chicos. este Estas cuestiones, como te digo, lo que le pasó al nene de Betina nos pasa a, a muchos. Lo que pasa es que, bueno, esto se hizo público porque fue grosero de uh -huh. parte de las otras familias, pero acá nos pasa constantemente. ¿No se reglamenta porque no se quiere, porque no hay fondos para ejecutarla después? O sea, quedaría reglamentada y quizás después no se puede aplicar, que tampoco sería justificativo. Pregunto, sí. eh, ¿ustedes siempre han se han puesto a disposición de ayudar en sí, la reglamentación? Sí, siempre. O sea, porque no se quiere. No tengo idea, no les interesa. Yo supongo que no les interesa. Ah, no están interesados en, en, en mejorar la calidad de vida de los renegrinos porque esto no es solamente para las familias. TEA es para todos Claro, claro eh, Sería a nivel sociedad este, Ganancia para todos Hablar de discapacidad eh, No tengo idea porque no les interesamos Y estás enredada, yo sé que estás enredada con padres, madre de toda la provincia Y están ahí expectantes, pero también están un poco cansados de tanto conoceo Es que es desgastante Mirá, el otro día estaba mirando, revisando fotos en Facebook. Mi nene más chiquito eh, tendría tres años cuando empezamos con esto. al menos, serio? sí, sí. Nosotros hacíamos reuniones en el vicerrectorado, que el vicerrector de entonces, se me fue el nombre ahora, un uh -huh. señor muy, muy amable, nos cedía el espacio y nos juntábamos ahí a laburar por la ley. Fueron más de cuatro años uro que estuvo en legislatura que perdió estado legislativo que a los legisladores no les interesó que, que recuperó el se pero... recuperó después se tuvo que trabajar se tuvo que modificar y hace más de un año duerme en el ministerio de salud y es right no eh, no toma nota bueno. eh, mi hijo estaba en la escuela primaria en aquel entonces el año que viene termina el quinto año del secundario no claro okay. Y qué le queda porque yo pensaba en metina, vuelve a la casa o sea está bien lo cuenta ahora, mm. lo expresa, lo dio a conocer en los medios de Bariloche. pero vuelve a la casa y está ahí con su hijo, cómo vuelve a la escuela dice nene claro cómo haces cómo haces vos como mamá para para recuperarte de una cosa así eh eh su dolor constantemente. Se necesita, por eso no es, eh, muchas veces nos dicen, uy, ¿qué pasa con la agrupación? Es todo el tiempo, todos los días eh, te va desgastando porque no tenés el apoyo del otro. No solamente la cuestión organizativa de que laburemos, es la historia personal de cada uno cargada de situaciones como esta. Eh, yo siempre la cuento, en segundo, tercer año más o menos, en las compañeritas de... De, de, de nacho cumplían quince años sí yo preparó su, su ropa y salió un día de compras, mira que odia comprarse ropa y probarse esperándola en la invitación, porque en cualquier momento le invitan a un quince nunca llegó a esa invitación pasó y se enteraba que había com qui se enteraba obviamente se enteraba es durísimo de, este afrontar esto y, y, y traducírselo a él en explicarle sí mirad este no hay no pasa nada malo con vos. Es que bueno, a la gente le cuesta entender. ya. Yeah. Eh, entonces bueno, vos como familia tenés que buscar las alternativas y Che, hay noche, esta noche es noche de hombres y bueno, mi marido nos organizó con los otros chicos, con los hermanos, con algún un, un sobrino salieron a tomar algo, ¿entendés? Yeah. Para que él tenga su su salida. Otra salida, así que tenga otro, pero claro. Lamenté. El entera porque fue en, en el aula en el, se, se habla todo la charla de lunes tiene que ver con lo que pasó el fin de semana, ah, sigue pasando en cualquier lado y en la escuela también. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo están de cara a esto? seguir el, Bueno, ahí eh, nos quedamos con la tarea de preguntarle a Gagea ¿Qué va a pasar? ¿Qué a hacer, por un lado? Me encantaría saber... De, nunca, no, genero, pero, no, no lo conozco personalmente, ya. nunca lo he visto Nunca nos recibió, mira que hemos estado para ahí ¿eh? Eh, Nunca nos, nos recibió No sé qué piensan hacer con esto eh, Por lo pronto... Nosotras pasamos una serie de actividades que tenemos ahora, este, que también vamos a estar en el Ida y Vuelta, llevando folletos, informando sobre autismo. ¿Te vas a estar tarde nos vamos a ver ahí? Estoy ahí. Te eh, te tema autocultivo, mañana en el Patagonia Rebelde también, llevando folletos de, de TEA. Y después otra actividad que hay a nivel provincial, también estamos colaborando con los chicos de destruir porque es el, la fiesta no este uh -huh. es local y le estamos mandando ahora vamos a ver si hay algún vecino bueno que vaya para allá y que nos, nos lleve algunos folletos para que Mónica una sí. mamá de allá pueda entregar ¿seguido? Eh, sí, sí, sí, sí eh, estamos, estamos en redes, estamos trabajando seguimos, aunque no se note mucho seguimos laborando no, sí se nota, claro que sí. y bueno, seguir este hablando con, con la gente en las escuelas, en los supermercados donde se pueda Porque más allá de una ley que a nosotros nos allanaría muchísimo el camino, de cuestiones de trámites, de escolares, está esta otra pata, que es lo social. Sí. Esa, eh, bueno, ya que el Estado dice, no, no me toca, no me corresponde o no me da la gana, eh, los papás sí, lo tomamos. Y vamos, seguimos con eso. Eh, ahora también estamos participando del Consejo Local de Discapacidad, y se está trabajando en el 3D, que es el 3 de diciembre, la, el Día claro, Mundial sí, sí, de las sí. Personas con Discapacidad. Y ahí también, junto con otro papá, con Martín, vamos a estar informando sobre la importancia de, ¿no? de, de que se respete la ordenanza de no la pirotecnia. Uf, eh, o sea, son, no se respeta, ¿eh? no. es impidible. no Cualquier evento que hay uno escucha estruendos. Mm. Así que son eh. muchas cosas en las que, bueno, por suerte nos vamos este, organizando, uno no, una misma persona no puede estar en todos lados, entonces no. nos vamos distribuyendo. Ok, tareas. parece que Laura sí, pero tampoco. No, no, no, no, no estoy en todos lados, no, hay está... muchas cosas que están haciendo los papás, no, está bien, hay sí. mamás que están yendo a escuela a llevar folletos, Martín está laburando mucho con lo de pirotecnia, hay otras mamás que están por redes compartiendo recetas aptas para nuestros chicos, están haciendo un laburo re lindo, porque muchos comen diferente, sin gluten, sin azúcar. Están expectante con que en estas fiestas realmente haya un cambio en la sociedad porque ahí no se necesita leyes, ¿eh? se necesita que nosotros nos hagamos cargo, ¿no? Se necesita empatía, se necesita porque que lo no entienda. Porque el pícaro que va a comprar por izquierda la en realidad no sabe que está haciendo un daño tremendo. Me parece que no, ahí no es un poco lo que volías hace un rato. Este, no hace falta que nadie sea experto en nada, sino que entender un poco más quiénes somos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí tenemos la otra cara, ¿no? Está la reglamentación, está la ley, digamos, está la ordenanza, pero la gente sí. no... Claro, por eso te digo, tenía... a tenía... quien que piensa que porque lo trae, no sé, de otra ciudad o algo, porque para... no se dan cuenta que en realidad debería pensar de otra manera. Pero bueno, yo... Eso, me quedo, ojalá, pero viendo los últimos días, aquellos festejos deportivos y demás, que uno escucha sí. estruendos o distintas cosas, se queda como pensando al final dónde está la ordenanza o lo que se ha sancionado, pero tampoco puede depositar, como bien vos decía, no porque reglamente en la ley, a nivel provincial, ya va a haber todo un cambio, se necesita un cambio desde lo profundo. Sí, es. Mira, este fin de semana, bueno, como todo los fines de semana hay partidos, yo vivo a metros de una cancha en Patagones. Ignacio pidió por favor a papá, yo no estaba, eh, que que lo saque. Mira. Sérname porque ya ya no doy más. Mirá. Y eso que él tiene muy buena tolerancia, hemos hecho un tratamiento y él este no está en la situación de, por ejemplo, Uli o Nena Martín o de, de, de tantos otros chicos que que sufran mucho. Eh, y pidió por favor yeah. que irse de la casa. Y que Nacho ya está más grande y dispresa, pero cuando son más chicos más difícil todavía, es más claro. Difícil. Este, entonces le pido por favor que lo salgan porque era tremendo, eh, y bueno. Eh, mi mamá me cerca, o sea que a la, la casa de mis hijos no podía hacer y terminaron en la boca. Mirá. Eh, porque no, no se soportaba Funda y ya tarde. él se estaba sintiendo mal, y bueno. Pasaste por todo los estadios, Laura, digo, de la rata te agarra bronca con la sociedad, de la rata decís, bueno, ya van a, van a aprender, son de las que son más esperanzadoras que tajante digo, esto no se aprende más. No, yo creo que sí. Yo tengo... Bueno, si no, ¿dónde estaríamos? No, no, no por usted... eso, digo, viste, vas viendo las, los hechos, vas tomando, decís, bueno, el Estado no responde. La sociedad cada vez más cerrada piensa que es la única forma y la manera. Te vas enterando esto que hoy, con, ayer eh, acá con Ana charlábamos con Betina, vas viendo que ahí hubo gente que firmó es esa nuestra. Uy, porque está, más allá usted que usted después Betina más, sí. dijo, bueno, por ser hubo padres que me llamaron pidiéndome perdón, dijo. sí Pero hubo quienes firmaron. ¿me entendés? entonces va viendo toda esa reacción la así, verdad es que es, eh, ¿Qué es esto? ¿qué quieren que nos ponga una isla? ¿O si estás tienes? partido porque no te queda otra que confiar en el otro eh, yo el otro día hubo un debate en un, en un grupo de Facebook y uh -huh. entonces yo lo único que se me ocurrió decir es yo no voy a estar toda la vida de mi hijo entonces les confío a ustedes se los confío a ustedes uh -huh. eh, por el tema que por lo que puede eh Así como tantos nos vamos y dejamos a nuestros hijos es es la ley natural. Eh confiemos en nosotros, nos podemos hacer cargo de nuestros críos, ¿no? Sí. Eh, esa es mi es, prefiero pensar eso, elijo pensar eso, que que que podemos. Que no es un, que no muchas veces ahí la sociedad no está preparada para debatir sobre el cannabis, para debatir sobre no sé, la sexualidad en la uh -huh. en, en las personas con discapacidad, no estamos preparados para debatir la no estamos sí, sí estamos preparados sí. eso es un, no sé no sé quién dijo eso nos limitamos más que lo que realmente sí. es ¿no? y, Oye, y, y muchos la creen y no, yo creo que no, que sí estamos preparados y sí podemos responder y, y hacernos cargo de nuestros hijos sin duda Verdad, bueno, hoy en el Vuelta y mañana te vemos ahí en el Patagonia Rebelde sí, estuviste en reunión ahí de, de es, muy contento con esa reunión este, con ese espacio de <coughs> encuentro Son Así muy, que... muy lindos surgen cosas buenas y sí. y lindo encontrarse con amigas además yo ir a postar ahí son todas luchadoras, luchadores y nos costó la selfie <risa> sí, la que, incluso esa selfie tiene una historia es <risa> pero sí, también son son esas ganas como como decía Lore de estar en todos lados, pero de también de, de confiar en las compañeras, de confiar en los compañeros en lo que están haciendo y desde nuestro lugar este también acompañar, ¿no? Entonces, eh, a, a hacer el aguante y, y creo que también es parte de eso, o sea, porque ya ya están trabajando para eso, lo que necesitan, lo que necesitamos es que se sume más gente para, para aguantar los trapos cuando hay que aguantarlos, ¿no? Es bueno perquè yes, Laura, gracias nuevamente en el día de vuelta te encontramos por la tarde mañana en el Patagonia Rebelde después estaremos en contacto también eh, para ver en qué podemos nosotros como Radio TV ahí ayudar en el 3 de Diciembre también a, a sí, ahí a, hay también los... un grupo muy lindo Dale. estamos trabajando con otras ONGs y asociaciones acá bien. y pensando en esto en la inclusión ¿no? no que seamos que nos encontramos nosotros solos y nos intercambiamos el folletito claro. sino que sea inclusivo claro y que no sea un eslogan ni nada sino que realmente inclusivo lo vivamos Dara Huanca con nosotros Un poco también continuando Lo que ayer si no escuchaste el programa Lo puede buscar en Radio 4.2.ar Hablamos con Betina, mamá que le tocó padecer Mamá de un niño de tercer grado en Mariloche Que la maestra, no no sabe por dónde qué fue lo que pasó La llevó a enviar una nota a otros padres Que firmaran para si estaban de acuerdo Con que se lo expulsara al niño eh, Con eh, tea Y que en este caso Ella lo, lo expresó públicamente Y pone otra vez en, en esto En... Hasta dónde qué podemos hacer? Y me creo con esto que Laura dijo muy bien. No hace falta ser experto. Me parece que la herramienta la tenemos y creo que te diste cuenta por dónde va el camino. Amor, paciencia, lo mismo que tenemos cada vez que somos padre madre, pero multiplicado. Y esa es el camino, esa es la forma. Así que gracias por venir. Muchísimas gracias, atentamente.